el presidente del colegio odontológico aquí en la provincia de La Pampa Darío Pablo Cucharini, te saluda, buen día, ¿cómo andás? Buen día Pablo, ¿qué tal? Todo bien. Bien, eh, Darío, hace dos meses más o menos, o tres capaz, eh, habíamos hablado aquí en Quermés con vos por el tema de las obras sociales y las prepagas eh, y la atención que podían brindar eh, el sistema odontológico aquí en la provincia de La Pampa eh, ¿Ha cambiado algo, ha variado eh, la situación? Sí, sí eh... Muchísimo. La verdad que cuando nos comunicamos con vos en ese momento estábamos, con, si no recuerdo mal, con corte de obras sociales y prepagas por, bueno, por, por demanda de, de insumos y de, de medidas de bioseguridad, de arancelamiento de, de las mismas obras sociales uh -huh. y bueno, al día de la fecha eso ha cambiado rotundamente, uh -huh. ya hemos logrado mejorar muchísimo todo eso, casi te dirían un 66% aproximadamente, con respecto a, a las obras sociales y prepagas, y con lo que es atención odontológica ha ocurrido lo mismo, en un principio estábamos con una etapa muy limitada y al día, de, bueno, podríamos decir hasta dos semanas atrás, estábamos con una atención casi regular dentro de los consultorios, tomando todos los recaudos y medidas apropiadas para el caso, ¿no es cierto? Claro. Sí, sí, sí, con todos los protocolos. Eh, Correcto, sí. todos los protocolos. Sí. Eh, eh, Darío, eh, la, la mayoría o las más conocidas de las obras sociales eh, y prepagas eh, están habilitadas entonces, han firmado convenio con ustedes. Eh, la mayoría, pero no mm. te diría las más conocidas. Ah, mira. Entre ellas, eh, claro, entre ellas tenés, por ejemplo, prepagas como OSDE, ah. eh, Swiss Medical, que no, no han todavía eh, arreglado ningún tipo de de honorario, no, no han logrado acercarse. Hablemos particularmente de OSDE, porque Suiz Médica la verdad que ha tenido otro tipo de acercamiento, uh -huh. pero OSDE, si bien tuvimos dos reuniones presenciales con, con gente de OSDE, en ningún momento nos hicieron una propuesta, así que lamentablemente el afiliado de OSDE se encuentra en este momento eh, sin cobertura. Uh -huh. O sea, se atiende al paciente, pero después se le hace una factura y ese paciente concurre o envía por, por mail a su, a su prepaga eh, la factura y se le realiza un reintegro. Sí. Pero bueno, no deja de ser engorroso esto para el afiliado, para el odontólogo y nada, creo que se podría solucionar solamente dialogando. ¿Son más duras las prepagas que las obras sociales para negociar? Sí, sí, y como vos dijiste, las más importantes, Mirá. lamentablemente. La Mirá. verdad que desde el primer momento hemos tenido respuesta de varias prepagas Mm. Eh, que por ahí no, no tienen tanto renombre, mm. eh, cosa contraria ha pasado con estas que te mencioné mira vos, sí, bueno sí. Eh, y la situación hoy eh, volvió a lo que era antes, están esperando que se habilite nuevamente, ¿cómo, cómo es de hoy al día eh, la atención en los consultorios? Hoy en los consultorios seguimos atendiendo del mismo modo que te podría decir del mes de abril, a mm. ver cuando te digo el mismo modo me refiero a Los consultorios todavía permanecen cerrados, se hace una cita previa vía telefónica en la cual se hace un cuestionamiento al paciente, eh, siguiendo todo el protocolo que se, se instaló en el mes de abril aproximadamente. Eh, lo que sí podríamos decir que en este último tiempo ya había una demanda un poco más espontánea del paciente y como veníamos avanzando, no había una circulación de virus, se estaban haciendo apertura a prestaciones que por ahí hasta el momento no se estaban realizando. Eh, tuvimos un pequeño retroceso, pero calculo que a partir del lunes, del lunes se comenzará nuevamente con lo mismo que veníamos teniendo hasta hace dos semanas atrás. Ah, eso, a eso me refería. A partir del brote que apareció aquí en la provincia de La Pampa eh, se restringió un poquito la atención Se restringió nuevamente, mm. como te diría, al mes de marzo-abril. Claro. Sí. Eh, de a poquito eso se fue liberando y nada, volvimos hacia atrás, pero yo estoy en, en permanente comunicación con el Ministerio de Salud y supongo que para la semana que viene tendremos nuevos anuncios eh, referidos a esto y llegaremos a una normalidad, podríamos decir, como teníamos hasta antes, de este brote que tuvimos claro. eh, Aquellas personas que son de otras localidades eh, cercanas, por ejemplo, acá a Santa Rosa y quieren venir a, a atenderse ¿en este momento pueden o esta limitación que hay de circulación entre departamentos o entre localidades lo imposibilita? A partir del día lunes eh, por medio de un certificado extendido del consul, por el profesional que va a atender ese paciente sí. eh, que se lo enviamos por, por, por WhatsApp por sí. ejemplo, eh, podrían transitar Ah, bueno, esa es una, una buena novedad, porque m, aparentemente no iban a habilitar la circulación entre localidades, pero en casos para atención médica sí. Casos particulares, hablamos, ¿no? Obviamente, sí, sí. Si son, si son casos en los cuales se pueden ser resueltos en sus localidades, serán resueltos en las localidades, mm. pero por ahí muy específicos eh, tendrían posibilidad de acercarse a la localidad que ellos necesiten para poder ser atendidos. Mm. Eh, el protocolo de atención que tienen que cumplir eh, eh, en, en los consultorios, eh, ¿ha encarecido los costos para prestar estos servicios? Sí, sí, sí, muchísimo. Bueno, por eso también eh, inicialmente fue el corte que tuvimos con las prepagas y mm. obras sociales. Claro. Eh, se buscó tratar de, de compensar eso porque imagínate que si vos concurrís a cualquier consultorio, eh, han cambiado los tiempos operatorios porque ya los tiempos entre pacientes son distintos. Seguimos con el distanciamiento, seguimos <coughs> el, con la utilización de todas las barreras de bioseguridad. Eh, así que sí, eso cambió desde el primer día y creo que es algo que, que en gran parte quedó, eh, llegó para quedarse. Claro, sí, sí, sí, me imagino. Eh, bien, Darío, eh, no sé si. ¿Quedó algo que quieras decirnos? Si no, gracias por estos minutos y, bueno, y una buena noticia que se, aparentemente se está normalizando dentro de todo eh, la atención con las horas sociales y prepagas. No, no, no, te agradezco muchísimo por el interés que tienen ustedes para con la profesión y, y la sociedad eh, y cualquier cosita estamos disponibles, así que estamos a, a disposición de ustedes. Bueno, muchas gracias, Darío. Por favor, al contrario, hasta luego, tengan un buen día. Bueno, igualmente. La palabra de Darío Pechín, el presidente del círculo odontológico eh, que pasaba por la mañana cremesera, dándonos un panorama de cómo está la situación eh, que había sido noticia allá por marzo, eh, de que estaban cortadas la mayoría de las obras sociales y las prepagas ahora eh, tiró el dato, 66% eh, está arreglado el problema. Eh, quedan las más duras, eh. os de y Swiss Medical, eh, que prepagas que se niegan a acordar el canon eh, que le pagan a los odontólogos y las odontólogas. Eh,